La Zona Cero.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 ...a los humanos anatómicamente más modernos... ...a los homo sapiens... ...pero que nunca lo habían relacionado... ...con, con los neandertales... ...y esto es lo que concluye... ...y se ha publicado en el diario de Guardian... ...es que efectivamente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 Claro, exactamente, qué remedio. Oye, tú has estado y en el futuro podemos volver, el mundo volverá por su cauce, pero es posiblemente uno de los dos o tres lugares más visitados del mundo. Hay muchas incógnitas, hay muchos misterios. ¿Estaba orientado astronómicamente o no? Bueno, hay nuevos datos sobre la esfinge de Gizé, en Egipto, en el Cairo. Sí, sí, sí, es, eh, eso siempre mola, volver a Egipto con cualquier excusa,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 La gente está más preocupada, más estresada, más triste y más dolorida que nunca. En unos momentos en los que en países como España además, en nuestros tiempos jamás habíamos vivido tanta eh, paz eh, y seguridad. Claro, pero aunque creamos lo decir, contrario. Claro, pero se puede decir por un lado paz y e seguridad eh, la tenemos, en lo que no tenemos es salud en este momento eh, algunos alguno sabe puedo empezar. Bueno, pero es que la realidad es esa. Pero tú sabes la las epidemias es, ¿no? de cólera que habían sí, en, sí. en el siglo 19 o en los años o antes de que se descubriera la penicilina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 que se unirían a la resistencia contra los extraterrestres, ¿no? Yo creo que estos han visto demasiada, demasiada, demasiadas series, ¿no? Como V. Sí, exacto. y es, es que es el, la imagen que me ha venido a la cabeza, sí, porque sí, había un grupo de resistentes que eran terrestres claro. que se unían a ellos. Claro. Es, es, y eran los serie. más malos de todos, ¿eh? Sí, es, es una serie muy viejuna, ¿no? Sí, no, sí, sí, sí. sí. Es, es una serie muy viejuna, pero... Pero que, creo pero que, que tú y yo vimos. Sí, claro, que todos vimos... Vimos de chavales. El, qué ricos, ¿eh? Los ratoncitos oh, vivos. Oh, oh. Mm. Esa, esas imágenes que, que, bueno, que ahora no serían nada, pero que entonces... Entonces, bueno, ¿entonces eh? cuando ya se veía una rata diana por la boca... ¿Cómo, ¿Cómo? Sí, se, ¿cómo se dilataba mía. esa garganta? Sí, sí, sí yo, yo me preguntaba con lo guapa que es esta chica y qué mal come. ¡Ja, <risa>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 que ha hecho nuestro técnico Sergio Monforte que ha hecho posible que esta tertulia zona cero y estas informaciones que os hemos contado sean en realidad y hayan llegado hasta vosotros Sergio mil gracias por todo lo que has hecho y por todo tu esfuerzo el caballero Serguéi de Monfort Sí, sí, Serguéi de Monfort me estaba acordando cómo le llamaba Juan Antonio Serguéi Ser de Monfort pues hoy te has comportado como auténtico caballero gracias Sergio